Se cumplen hoy dos meses de la desaparición de Te v u e l t joven que salió de su casa en San Vicente hacia la localidad de Alejandro Corna a buscar trabajo y nunca más volvió. Vamos a hablar de este tema con su hermana, Verónica, que nos escucha del otro lado. ¿Cómo te va, Verónica? Lautaro y Valentina te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, sí, perfecto. Verónica, bueno, te llamábamos hoy, es un tema que venimos siguiendo. Casi todos los días, recordando a Tehuel, recordando que、eh, todavía s i g u e sin aparecer. Contanos en qué i n s t a n c i a se encuentra la investigación,、eh, cómo se viene comportando la justicia en, en este caso. Bien, bueno, les cuento: la investigación、eh, está más que nada en, en privado, pero、uh -huh. lo único que te puedo comentar es. Es que se siguen revisando los teléfonos tanto de, de Luis Ramos como de Monte.、Eh, todavía no está el 100%.、Eh, uh -huh. Aparte de eso, que son los dos detenidos, aparte de, de eso,、eh, cada punto que, que se va、eh, focalizando la fiscal、eh, va verificando a ver si se puede encontrar a Tehuel. Y、eh, bueno, como sabemos, tenemos a la fiscal Karina b u l l o c aparte de ella está la eh, eh, Silvia Busano, y del Ministerio de Justicia también nos pusieron otro fiscal más que pidió la familia.、Eh, la verdad que sigue la investigación,、eh, y bueno, es lo único que te puedo decir por el momento.、Uh -huh. Hay un secreto de sumario, por ese motivo, por ahí no se pueden revelar las distintas medidas de prueba que ha solicitado、eh, la fiscalía en este caso. ¿Están conformes ustedes hasta el momento cómo vienen llevando la investigación,、eh, cómo se vienen comportando los funcionarios judiciales? Sí,、eh, yo estoy conforme. Todo lo que se pidió, estuvimos con Estela Díaz, estuvimos con. El doctor Bernis también, que pedí, con el doctor、uh -huh. Bernis le pedimos una recompensa para si la、uh -huh. gente tiene información que por favor la diga sobre Tehuel. Estuvimos con Julio Alac también, ellos,、uh -huh. a ellos le pedimos también lo de un fiscal más.、Eh, la, familia, la familia le pidió,、eh, yo hablo por toda la familia, no obviamente,、eh, uh -huh. y bueno. Eh, todo lo que pedimos、eh, siempre estuvo, también nos están acompañando acá de la Intendencia de San Vicente en todo momento.、Eh, hoy se hace una marcha,、eh, la tercer a marcha de antorchas a las 16 horas acá en, en, en San Vicente.、Eh, salimos, Nos concentramos ahí en, en Sarmiento 39. Para protestar, para seguir buscando a Tehuel i y que lo podamos encontrar, ¿no? Porque ya hoy se cumple dos meses、Bien. sin él. Bien. Ahí.、Eh, Verónica, ¿ustedes están pidiendo que sean indagados nuevamente los acusados, estas personas que están detenidas?、Eh, nosotros pedimos que, que se haga justicia. Si encontraron、uh -huh. objetos o tuvieron que ver, lo que pedimos es justicia y que encontremos que hablen,、uh -huh. lo que queremos que ellos hablen para poder encontrar a t e u e l no c ó m o ves que está siendo abordado el tema en los medios en estos dos meses? Bueno, la verdad que desde un principio estuvieron continuamente.、Eh, Ahora que se hace una marcha, vuelven a estar.、Eh, algunos están, otros no.、Eh, hace un mes. Y, y bueno,、eh, lo que queremos es que sigan difundiendo y que, que nos sigan acompañando, ¿no? a tan, a, tanto a la s familia s como a las amistades de, de Tehuel y que no se olviden de Tehuel. Bien, varias este, agrupaciones colectivas a lo largo y a lo ancho de todo el país han estado acompañando el reclamo. ¿Ustedes también lo ven así? Sí, sí, la verdad que、eh, hay muchas marchas, muchos grupos、eh, que nos están acompañando, que nos llaman continuamente, que siguen en la lucha para buscar a Tehuel. Y eso, la verdad que en una palabra me alegra un montón. Porque no se olvidan de mi hermano, ni, ni, y la familia está muy agradecida con todo eso. Bien.、Eh, Verónica, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio k e r m e s y por supuesto, quedamos siempre a disposición、eh, hasta que te vuela, parezca o se haga justicia. Gracias, muchísimas gracias, y, y gracias, lo único que puedo decir, y no tengo más palabras.